Son las 7, las 6 en Canarias. Matinal Cadena Ser. Con Enrique García. Hola, muy buenos días. Elecciones en el aire en Madrid y nuevo gobierno en la región de Murcia. El terremoto político de las últimas horas nos deja una crónica de transfugismo, traiciones y recursos ante la justicia. Una estabilidad y mucho ruido cuando en España siguen muriendo por coronavirus una media de 200 personas durante los últimos tres días. En Murcia, López Miras remodela el gobierno y añade tres de los seis diputados que tiene ciudadanos en la Asamblea. Son la mitad de los que El miércoles firmaron la moción de censura que hubiera dado la presidencia a los Naranjas con el apoyo del PSOE y que ahora ha consolidado al Partido Popular. Un movimiento de tres diputados que, para la Ejecutiva de Ciudadanos, es un ejercicio de transfugismo con la complicidad del PP al que acusan de prácticas mafiosas. El portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, anoche en las e r Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de transfugismo, de prácticas, de comportamientos mafiosos en el Partido Popular. De Murcia y que están o estaban en、eh, Ciudadanos, estas tres personas que se han vendido, en definitiva, que han vendido su nombre, que han vendido su fama,、eh, simplemente por poder ejercer el poder. Esta tarde, estos tres diputados dejarán de ser oficialmente de Ciudadanos. Inés Arrimadas ha convocado una ejecutiva el próximo lunes ante las críticas de muchos varones que cuestionan las decisiones de las últimas horas. En el Partido Popular niegan transfugismo y el cambio ya está en el boletín de la comunidad. Tres consejerías para. Los tres diputados naranjas que han hecho caer la moción de censura. Y en Madrid, el PSOE designa a Ángel Gabilondo como candidato en unas elecciones sobre las que se deben pronunciar los tribunales. Será a lo largo de este fin de semana. El Tribunal Superior de Justicia debe tomar una decisión sobre las medidas cautelarísimas que han solicitado los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid. Si las acepta, se s u s p e n d e r í a temporalmente el decreto de convocatoria electoral y se d e s c o n g e l a r í a las mociones de censura que ha presentado la izquierda. En cualquier caso, si hay comicios, el PP se siente fuerte para ir. A las urnas, en el p s o e Ángel Gabilondo habla de acercar posturas en la izquierda. Tenemos muchas cosas en común y, de luego, yo las comparto. Y por el bien común hay que poner eso en común. Y si no, pues estaremos demostrando una vez más que lo que buscamos son intereses distintos. Y un tercer punto en este convulso tablero político. En democracia es siempre la ley la que se debe adaptar a la voluntad popular y no al revés. El único límite que tiene este Parlamento es la aspiración de los ciudadanos de Cataluña que nosotros. Representamos y llegaremos hasta donde ellos democráticamente nos lleven. Es Laura Borrás que empieza fuerte su presidencia en el Parlamento de Cataluña, una cámara que tiene ahora que fijar la fecha de investidura de Per Aragonés. Como máximo, tienen hasta el 26 de marzo. La oposición que lidera los socialistas augura bronca en la recién inaugurada legislatura política en Cataluña. e l sábado, es 13 de marzo, hubiera sido el titular del día si no hubiéramos tenido tantas réplicas de los movimientos políticos. El gobierno central aprueba 11.000 millones en ayudas para pymes y autónomos, hasta 3.000 euros para aquellos autónomos que tributen por módulos. Lo pondrán en marcha las comunidades autónomas y, claro, la pregunta ahora es: ¿cuándo llegará el dinero a los bolsillos? Nadia Calviños, ministra de Economía. Nosotros nos hemos autoimpuesto un plazo muy reducido para poner en marcha todos nuestros instrumentos y para hacer la transferencia a las comunidades autónomas. Autónomas. Estoy segura de que tendrán el máximo interés en que esto se、eh, pueda hacer、eh, canalizar hacia las empresas lo más rápidamente posible. Son ayudas para mitigar los efectos de la pandemia que en las últimas horas se ha cobrado en España 176 muertos y más de 5.000 contagios. La incidencia se sitúa en 130 casos, aunque la noticia sigue en la vacuna de AstraZeneca, porque seis comunidades han inmovilizado un lote por posibles efectos secundarios. La Agencia Española del Medicamento insiste en que no hay ninguna prueba de que ese lote esté relacionado con los casos de trombos que se están investigando en Europa. Su presidenta, se l l a María m a Jesús Lamas, estuvo anoche en horas. 25. No encontramos que haya incidencia superior A lo que sería normal en personas no vacunadas. De hecho, está muy por debajo de la incidencia de estos eventos en las personas no vacunadas. AstraZeneca ha comunicado a Bruselas que va a entregar un tercio de las dosis acordadas hasta junio. Es menos de lo prometido en Europa, mientras que la vacunación sigue avanzando viento en popa en Reino Unido. El Telegraph cuenta esta mañana que el gobierno de Boris Johnson va a vacunar a todos los mayores de 40 años a partir de Semana Santa. Y sobre la evolución de la pandemia en todo el mundo, Francia rebasa los 4 millones de contagios, supera los 90.000 muertos. Brasil ha notificado 2.200 fallecidos por tercer día consecutivo. Y una buena noticia, porque Estados Unidos ha suministrado ya 100 millones de dosis de la vacuna. Del exterior en Bolivia, la justicia ordena la detención de la expresidenta Yanine Áñez por sedición y terrorismo. Adriana Delgado, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Medios locales apuntan que Áñez, que g obernó tras el golpe que sacó a Evo Morales de la presidencia argumentando fraude electoral, podría estar ya en otro país mientras que dos exministros interinos ya han sido detenidos. En Estados Unidos, la familia de George Floyd va a ser indemnizada con 27 millones de dólares. Lo hará el ayuntamiento de Minneapolis en un histórico acuerdo prejudicial tras la muerte de la f r a u d u l e n a americano George Floyd a manos de cuatro policías el año pasado. Y aumenta la presión sobre el gobernador de Nueva York. Dos conocidos senadores, entre ellos Chuck Schumer, se suman a los miembros del Partido Demócrata que exigen su dimisión tras las acusaciones de acoso sexual presentadas por seis mujeres estos días. Él, en cambio, insiste en que no hizo nada. Y en deportes, el Atlético de Madrid busca hoy reforzar su liderato en la Liga. José Antonio Duro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, vuelve a ser el momento del Atlético después de su victoria de entre semana, hoy desde las 9. Cierra jornada de sábado el conjunto rojiblanco en Getafe, en un d e r b i que por estadística siempre ha sido muy favorable al conjunto rojiblanco, ya que los azulones nunca han marcado al Atlético de Madrid desde que Simeone les entrena. El choque a las 9 en el Coliseum, además, el Levante se llevó el d e r b i ante el Valencia en el inicio de la jornada 27. Lo hizo ayer 1 a 0 con tanto de Roger Martí y la tarde de Carrusel nos deja el Alavés Cádiz, el Real Madrid que recibe al Elche con las novedades de Ramos y Jasar a las 4 y cuarto, y después s e mi denosa s u n a y v a ya a Olic y además. Más. Pendientes ya de la Fórmula 1 y el inicio de temporada, Carlos Sainz estrenó ayer con Ferrari, marcó el quinto mejor tiempo en los t r e s de pretemporada. Este sábado, Fernando Alonso estrenará su Alpine. En cuanto al tiempo, sol durante el día y chubascos al final de la tarde en el Cantábrico. Almudena Lupesino, buenos días. Buenos días, Enrique. Manda el anticiclón que durante estos días ha estado presente en prácticamente toda la península, así que tiempo estable en general durante todo el fin de semana. Pero se esperan lluvias a lo largo del día en puntos del norte peninsular. Y cielos muy nubosos en Canarias. También aquí puede llover algo este sábado. En cuanto a las temperaturas se mantienen sin cambios, en Andalucía, Murcia y Canarias rondarán valores cercanos a los 20 grados. Pues así comienza Matinal Ser, que se hace con la dirección técnica de David Nieto y con Carlos r o d e n a s Y Adriana Delgado hace la producción. Son las 7 y 7, las 6 y 7 en Canarias. Una pausa y vamos con todo. Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaeton. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de transfugismo, de prácticas, de comportamientos mafiosos en el Partido Popular. Firmaron、eh, sin querer firmar y firmaron claramente presionados por una dirección nacional que vino aquí a llevarse solo las firmas y se marchó de nuevo a Madrid a seguir cocinando la moción. Matinal Cadena Ser. Al paso que vamos, cuando se vote la moción del Ayuntamiento de Murcia, no sé si quedará un partido llamado Ciudadanos. Con Enrique García. El anuncio de la moción lo puso todo patas arriba. Ciudadanos anunció el pasado miércoles que presentaba una moción de censura junto al PSOE en Murcia que conseguiría quitar a López Miras de la presidencia de esta comunidad, quien gobernaba, recuerden, en colección con los Naranjas. La moción la firman los seis diputados que el partido tiene en la Asamblea, que Ciudadanos tiene en la Asamblea. Y ayer al mediodía conocimos que tres de ellos se saltan el guión y pactan con el PP formar un nuevo gobierno. Con estos tres diputados. Cae entonces la moción porque se queda sin apoyos suficientes, no salen los números. Y el Partido Popular sigue, por tanto, gobernando con esos t tres diputados a quienes Ciudadanos ha expulsado del partido. Es una expulsión que se va a formalizar esta tarde. Y en medio, las acusaciones entre el PP y Ciudadanos. Los Naranjas consideran que esos tres diputados han hecho transfugismo. Lo mismo piensa el PSOE. Lo decía anoche su líder en Murcia, digo e con esa: ¿a q u í e n l a ser? Nosotros queremos, hemos pedido hoy la dimisión de estos, diputados, de estos tres diputados, que son, ahora mismo son t r á f u g a s y están. Los ha nombrado consejeros en el gobierno de la región de Muces. El Partido Popular dice que esos diputados fueron obligados a firmar la moción. Entre ellos está Valle m i g u e l e z que había negociado con los socialistas la moción de censura y que ahora la frustra. Bueno, pues ella va a ser la consejera de empresa. Los tres dicen que no iban a consentir que Ciudadanos formara gobierno con el PSOE. Lo decían ahora y no hace tres días. Bueno, ese nuevo gobierno del PP con los tres ya ex de Ciudadanos, o mejor dicho, De hecho, la remodelación del gobierno ya es efectiva porque se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad. Y en paralelo, el Partido Naranja parece que intenta hacer un acercamiento a los tres diputados críticos de Vox para que apoye la moción de censura, porque con sus votos sí saldría adelante. El Partido Naranja lo niega, pero son esos diputados de la ultraderecha los que están señalando ese supuesto acercamiento. Vamos a Murcia, Paqui Pérez. Ciudadanos y PSOE necesitan nuevos apoyos para sacar adelante la moción de censura que han presentado en la Asamblea Regional de Murcia, una vez que se ha sabido que tres diputados naranjas van a votar en contra. Una de las opciones estaría en contar con el apoyo de los. Tres diputados expulsados de Vox. Juan José Liarte es uno de ellos. Es verdad que, que se nos ha preguntado cuál e cuál sería nuestra posición y si estaríamos dispuestos a plantearnos、eh, una posición diferente de la que inicialmente hemos anunciado. Y yo lo único que les he dicho es que mi deber como diputado es estudiar cualquier documento que se me ponga encima de la mesa por parte de un compañero. Martínez Vidal, la coordinadora autonómica de Ciudadanos, en cambio, niega contactos con esos diputados expulsados de Vox. Nosotros no vamos a comprar la. Voluntad de ningún diputado de la Asamblea Regional. No hemos tenido ningún contacto con los diputados de Vox. Dice Martínez Vidal que la moción se votará y serán los diputados los que tendrán que elegir entre un proyecto político que representa la regeneración u otro agotado que simboliza la corrupción y el transfugismo. Bueno, prospere o no, y todo parece en contra porque no salen los números. La realidad es que ese transfugismo de tres diputados de Ciudadanos ha roto el golpe de timón que hizo el Partido Naranja el miércoles y que se ha quedado en nada. Bueno, en nada y con tres diputados menos en el grupo parlamentario y sin presencia allá en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también con críticas airadas de varones del partido que piden a Inés Arrimadas que tome cartas en el asunto. Se lo van a pedir en una ejecutiva extraordinaria el próximo lunes. ó s c a r García, buenos días. Hola, buenos días. Y desde hoy por la tarde, los tres diputados rebeldes dejarán de ser oficialmente de ciudadanos, tras pasar 24 horas desde que los miembros de la dirección del partido votaran su expulsión, tal y como marcan los estatutos. La dirección prepara ahora la reunión de la ejecutiva de este lunes. Los dirigentes territoriales van a escuchar primero las explicaciones de arrimadas y luego podrán intervenir para dar su opinión. Juan Marín, Ciudadanos Andalucía, Francisco Igea, Ciudadanos Castilla y León. No tenemos más información que la que ustedes nos acaban de trasladar. Y esperamos. Que nuestro partido tome las decisiones adecuadas. ¿Qué decisiones? Pues mire, aquellas que hagan que este partido esté más cohesionado. Aquellas que hagan que este partido. Deja de perder militantes. Pero no son los únicos que quieren más información. También Begoña v i l l a c í s t o n i Cantó, eurodiputados del partido. En fin, hay mucho revuelo interno. De momento, ninguno ha pedido la cabeza de nadie, pero es que, aunque la pidan, la dirección ya ha avanzado que dimisiones no habrá, porque los culpables no están en la sede de Ciudadanos, sino que son los tres diputados ahora expulsados. Bueno, y mientras tanto, ¿qué se cuece en Ferraz? El PSOE ha estado a punto de entrar en el gobierno de Murcia. También gestaron ellos esa moción que se ha esfumado en cuestión de horas. s y l o s o c i a l i s t a s acusan al Partido Popular de corrupción y hablan de t a m a y a z o nieves goicochea. Los socialistas rescataron, aunque con circunstancias muy diferentes al 2003, las acusaciones de tamallazo. Están corrompiendo la política, decía la portavoz parlamentaria a Briana Lastra. Han perpetrado un tamallazo en vivo y en directo, aseguraba la Ejecutiva Federal. No se autoinculpan del fracaso en el partido y aseguran en el entorno de Sánchez que el golpe peor es para Inés Arrimadas. Aún así, algún dirigente dice que no debieron haberse fiado de la líder naranja. Las personas que hablaron anoche con el presidente del gobierno le vieron tranquilo, aunque lo cierto es que parte de su equipo. estaba l equipo e hundido a primera hora de la tarde. Y en Madrid, moción de censura o disolución de la Asamblea, es decir, elecciones. Esto es lo que tiene que dilucidar este fin de semana la justicia en Madrid, porque el Tribunal Superior de Justicia va a decidir entre hoy y mañana sobre el recurso contra el decreto de convocatoria anticipada que firmó Isabel Diaz Ayuso el miércoles. Si resuelve ese recurso, que solicita medidas cautelarísimas, si resuelve que el decreto es contrario a derecho, como sostienen los letrados de la Cámara, el decreto quedará en suspensión. Y por tanto, se pueden activar las mociones de censura, la judicialización de la política, la política regional madrileña que cada día se parece más a la catalana. Radio Madrid, Javier Bañuelos. Sí, esa admisión a trámite era un paso esperado. La sala octava acepta el recurso que la Asamblea de Madrid ha presentado contra el decreto electoral de Isabel Díaz Ayuso y designa como ponente de la sala a la magistrada Pilar García. Pero lo importante, según el auto al que hemos tenido acceso, es la explicación que da el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para activar este fin de semana como días hábiles. Dicen los jueces, y es textual, que la extraordinaria relevancia de los intereses generales en conflicto ponen de manifiesto la necesidad de resolver. En el plazo más breve posible. Por eso, este fin de semana, se va a reunir la Sala Octava para tomar una decisión sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid. La solicitan porque entienden que si prospera la convocatoria electoral, se generaría un daño irreparable en el derecho parlamentario de los diputados, porque no podrían defender las mociones de censura que han sido emitidas a trámite por la Mesa de la Asamblea. Bueno, y si hay elecciones, el candidato del PSOE será Ángel Gavilondo. Hace tres días él mismo dijo aquí en la SER que la decisión se sometería a primarias. El Partido Socialista tiene un procedimiento, a mi juicio, adecuado, democrático, de primarias, donde elige cuáles pueden ser sus candidatos o candidatas. Y, y a mí me parece bien. Y ayer, con su nombramiento, cambió de opinión. Yo tuve ayer una conversación con el presidente del gobierno,、uh -huh. en la que se interesó sobre todo sobre mi disposición. Eh, para eso. Y luego, una vez que conoce mi disposición, es verdad que esta mañana el Comité Ejecutivo, pues ha habido allí un debate, una reflexión, un planteamiento del secretario general y se ha considerado que yo debo ser el candidato. Lo acepto honrosísimamente. Ángel Gabilondo, que pasó ayer por Radio Madrid, dijo que hay que intentar el acercamiento entre los partidos de izquierda ante el previsible acercamiento de Partido Popular y Vox. Ayuso, por cierto, que con las elecciones en el aire lo que sigue haciendo es discrepar con todo lo Que aprueba el Consejo Interterritorial de Salud. Lo último, el cierre perimetral en Semana Santa y en el puente de San José. Madrid lo acepta, porque no le queda otra, dicen, pero lo recurrirá Antonio Zapatero, es el viceconsejero de Salud. Un recurso ante la justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida. Y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante. イギリスの皆さん、今日はあなたの会社を作ることができます。 Tienen dos semanas por delante para ponerse de acuerdo antes de una sesión de investidura que deberá celebrarse como tarde el 26 de marzo. En caso de una segunda vuelta, la elección de Peraragunas podría llegar el domingo de Ramos. Una situación nada descartable a día de hoy, teniendo en cuenta el aviso a navegantes que ha lanzado la CUP al abstenerse en la votación de Burras. Aviso claro de la contundencia con que la CUP va a defender que esté al servicio de la recuperación de los derechos sociales, económicos y nacionales. El enfado de la CUP con j u n t s dificulta hoy un acuerdo a tres para toda la legislatura. j u n t s y Esquerra trabajarán para cerrar una alianza que evite las enormes discrepancias de los últimos tres años. Una intención que no ha empezado hoy con el mejor pie, tras un discurso inaugural de Laura Borrás, que ha cargado implícitamente contra su predecesor Roger Turren, afirmando para recuperar la dignidad de esta y a proteger... que quiere recuperar la dignidad de la institución y el trabajo donde lo dejó antes c a r m a f o r c a d e l l Con Borrás en la presidencia del Parlamento, la persona que se perfila como mujer fuerte de j u n t s en el Gobierno es Elsa a r t a d i con mayor mano izquierda. Y una relación mucho más sólida con Pera r a g o n e s acercar posiciones en la estrategia independentista de la legislatura y el reparto de carteras en el nuevo g u b e r n o las tareas pendientes para los próximos 15 días. 7, 19, 6 y 19 en Canarias. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido. 38.396. Serie.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 De Nacer con Enrique García. Seis comunidades: Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Canarias, han inmovilizado las vacunas de AstraZeneca de un lote Concreto, a pesar de que la Agencia Española del Medicamento, también la europea y también la Organización Mundial de la Salud insisten en que no hay ninguna prueba de que ese lote ni ningún otro lote de AstraZeneca esté relacionado con los casos de trombos que se están investigando en varios países de Europa. Anoche estuvo en Hora 25 la directora de la Agencia Española de Medicamentos, María Jesús Lamas. En este momento hay más casos en la población general de las que todavía hay en la población vacunada. Lo que ocurre es que cuando las personas se vacunan, Siguen ocurriendo eventos en sus vidas. Pueden tener eventos tromboembólicos, pueden tener infartos, pueden tener ictus, igual que si no s e h u b i e r a n vacunados. Un ejemplo muy ilustrativo es que en el ensayo clínico de AstraZeneca se notificaron también eventos tromboembólicos、sí. en el mismo número en el brazo placebo. Los que no recibían vacuna, que los que recibían vacuna. Quería zanjar así las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca, que por cierto, esta farmacéutica ha comunicado a Bruselas que va a entregar de aquí a junio un tercio de las dosis comprometidas. La farmacéutica incumple por tanto con Bruselas al tiempo que Reino Unido acelera su vacunación. O eso anuncian. Adriana Delgado, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Lo confirma el medio de Telegraph que asegura que el país espera una gran llegada de suministro que permiti permitiría ofrecer hasta un millón de dosis. Al día durante las próximas semanas. De esta manera, el gobierno asegura que todas las personas mayores de 40 años recibirán su primer pinchazo con,、eh, de, de COVID antes del día de Pascua, o lo que es lo mismo, antes del próximo 4 de abril. Y sobre la evolución del virus en nuestro país, ya son dos las comunidades que están en riesgo bajo de transmisión del virus. Además, en e e m a d u r a desde ayer está Baleares. Tenemos menos contagios diarios, pero esta semana se ha notado un frenazo en la reducción de positivos. Sonia Ballesteros. Sanidad ha notificado más de 5.300 contagios y 173 muertos. La buena noticia es que Baleares, con 48 casos por 100.000 habitantes, se suma a Extremadura y ya son dos las comunidades que han conseguido llegar al nivel de riesgo bajo. En el conjunto de España, la incidencia sigue descendiendo lentamente. Hoy casi dos puntos. Estamos en 130 casos por 100.000 habitantes, con siete territorios por encima de la media y tres donde están subiendo los contagios: Melilla, Canarias y Navarra. Hablamos de que cada vez cuesta más seguir bajando. La incidencia, el dato es que esta última semana solo hemos bajado 19 puntos, cuando hace tres semanas bajamos 200. La ocupación en los hospitales se mantiene por debajo del 7% y las UCI siguen cerca del 22%, con Madrid y Cataluña por encima del 30%. En Italia, Mario Draghi bloquea los desplazamientos durante la Semana Santa. Casi todo el país va a pasar durante esa semana a zona roja. Cuéntanos,、eh, corresponsal en Roma, John Solés. Todas las regiones más pobladas de Italia, unas 11, pasarán a zona roja, confinamiento domiciliario. Y solo los establecimientos esenciales abrirán a partir del lunes. Esta es la nueva medida que ha fijado en su primera decisión el gobierno del primer ministro Draghi para reducir la propagación del virus al superarse los 250 contagios. Diarios durante una semana por cada 100.000 habitantes. Otras ocho regiones permanecerán en zona naranja con restricciones municipales desde el lunes y solo la isla de Cerdeña, donde la situación parece bajo control, seguirá en zona blanca sin restricciones, si bien rige, como en todo el país, el toque de queda y la obligatoriedad de la mascarilla, la distancia y la higiene. El archipiélago de la Magdalena, sin embargo, seguirá en zona roja local. p r o l o n g a m e n t o de la casa de Integración Guadañi, un Los subsidios de desempleo, las ayudas contra la pobreza, las indemnizaciones a autónomos y a empresas perjudicadas por esta decisión del Ejecutivo se abonarán de inmediato por un importe de otros 20.000 millones, ha informado el primer ministro Draghi.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 Juega el líder. g e t a f e Atlético de Madrid. Y de aperitivo, el partido de uno de sus perseguidores. Real Madrid Elche. Arranca Karim, Karim buscando el área. Se la pone Karim. Puede llegar el gol. gol, gol, gol Vamos gol, a v e s Te lo cuenta la familia líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo. Con Dani Garrido. Cadena Ser Número uno en deporte. El Gobierno ha aprobado las ayudas para pymes y autónomos, ayudas de hasta 3.000 euros para los autónomos que tributen por módulos. Jordi Fábrega. Autónomos y empresarios piden acelerar la llegada de los 7.000 millones de euros en ayudas directas que ha aprobado el Consejo de Ministros. El Gobierno tiene que firmar ahora convenios con las autonomías, que son las que gestionarán los recursos, transferir el dinero, aunque la vicepresidenta Nadia Calviño espera que este proceso no tarde demasiado. Nosotros nos hemos autoimpuesto un plazo muy reducido para poner en marcha todos nuestros instrumentos y para hacer la transferencia a las comunidades autónomas, y ahí pues dependerá de, de, la, de la actuación de las propias comunidades autónomas, pero como la ministra ha señalado, estoy seguro. Habla De que tendrán el máximo interés en que esto se、eh, pueda hacer、eh, canalizar hacia las empresas lo más rápidamente posible. Lo aprobado por el Consejo de Ministros son ayudas de 3.000 euros para los autónomos que tributan por módulos y de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de autónomos y empresas que formen parte de los sectores más afectados por la pandemia y que puedan demostrar pérdidas de más del 30% de sus ingresos en este año desde que llegó el coronavirus. En Matinal, Los Deportes. En Deportes, el Levante se llevó el d e r b i valenciano que abrió ayer la jornada 27. José Antonio Duro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. Y fíjate, empezamos con un dato y es que hace cinco años que el conjunto Granota no ganaba al Valencia. Hace exactamente además cinco años y ayer el equipo de Paco López rompía esa mala racha, ya que los del Ciudad ganaron 1-0 al Valencia. Un Valencia que tiene un problema muy grande a analizar, seguramente en lo deportivo y también en lo institucional. Lo de ayer, en el primer acto, desestabilizó Roger Martí, protagonista en el larguero. El Levante está haciendo. ú l t i m o s años, la verdad, que es un cambio muy importante y creo que, que estamos demostrando ¿no? que hay dos equipos en Valencia también. ¿no? Muchas veces parece que, que solo sale del Valencia y nosotros pues también queremos nuestro sitio. Y, y como te digo, ojalá que, que acabemos lo más alto posible. Y, y bueno, si es por delante del Valencia o no, al final eso a nosotros no nos importa.、Eh, miramos lo nuestro y ya está. 1 a 0, veremos qué pasa con el futuro de、eh, Gracia porque el Valencia es decimosegundo y habrá que ver si llega la nueva propiedad. Dicho esto, tenemos jornada arrancada y hoy juegan Enrique, tanto el Real Madrid. Como el Atlético. Sí, los rojiblancos、eh, duro que visitan Getafe en un d e r b i madrileño que, bueno, siempre ha dejado muchos datos estadísticos a favor del Cholo s i m e o n e Sí, porque este dato es escalofriante. Desde que el técnico argentino está sentado en el banquillo rojiblanco, el Geta nunca fue capaz de marcar ni un solo gol al Atlético de Madrid, por、Vaya. tanto. De ganarle un solo partido. Esto en la previa del choque, que es el último del día de hoy, a las 9. Pero lo dicho, que es el partido de un líder que recupera Jiménez y Herrera, en el que no estará Felipe Hermoso, los técnicos de ambos equipos. Escuchamos a Bórdalas, que, ojo, firma el empate. Puntuar contra un equipo del nivel del Atlético de Madrid siempre es、eh, importante. Este, en estos momentos del campeonato, todos los puntos son muy importantes. Necesitamos sumar puntos para salir de la, de la situación en la que estamos. El Jeta que está a esta hora 5 del destello. Y penúltimo en descenso está el Deportivo. A la v é s el equipo de b e l a r d o que abre jornada hoy a las dos ante el Cádiz también se juega hoy precisamente para escapar de la zona baja. El Osasuna, Valladolid, a las seis y media. Y además, uno de los temas de la semana, porque a las cuatro y cuarto antes de la semana Champions para ambos equipos madrileños, juega el Real Madrid. Recibe a Leche l con novedades ya que Jasari y Ramos están. Y precisamente destacamos al último de ellos, al central, porque Zidane ha dicho lo siguiente sobre su futuro. No sé lo que va a pasar. Lo, lo que queremos es que, que Sergio siga aquí. Es, es un jugador importante para, para nosotros, siempre lo, lo, lo ha hecho, siempre lo ha estado. Y, y, y lo que quiero es que se q u e d a para seguir jugando. e Se p a r t i d o a las 4 y cuarto. En Valdebebas, a las 4. Es el primero de la jornada. En segunda, fue en la obra de Las Palmas. Y la segunda que ya nos dejó, el Cartagena 1, Ponferradina 1 y el Rayo Vallecano 3, Zaragoza 2, remontada para defender el sexto puesto del conjunto a Madrid. Bueno, y fuera del fútbol, estamos a las puertas del comienzo de la campaña en Fórmula 1. Una campaña que comienza a finales de este mes y que está teniendo protagonismo para los españoles ya desde el día de ayer con el estreno de Carlos Sainz con su Ferrari. Fue quinto en los. Entrenamientos de Bahrein, es pretemporada y hoy hoy vuelve Fernando Alonso. Siento que me queda algo por hacer aquí: ganar carreras o campeonatos. Necesitas el paquete, la suerte. Es algo que tenemos que construir. No puedo garantizarlo, pero lucharemos por esas victorias y esos campeonatos en el futuro. Lo he dicho, lo hará con su Alpine, su nuevo coche también para estrenarlo y sobre todo para ver si nos podemos ilusionar con su regreso a la Fórmula. Esperemos que sí. Gracias, Duro. Buen sábado. Matina. Cadena Ser, con、Enrique、García. Ser Enrique